Música mío. Yeah. Malditos ¡Muchachos ú s Dios Malditos i c a mío m del demonio! Seguramente son esos de v i e j e sonidero. オーソニドラオーソニドラ やけそうだよ。 ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos comenzando la transmisión número 136 de esto que se hace llamar el Viaje Sonidero. ¿Qué tal, compadritos? Muy buenos días, tardes o noches, según sea la latitud donde nos escuchen. Compadre, ¿cómo está? Hey, hey. Muy buenas noches, pues acá este, iniciando esta transmisión. Hoy, pues. Ya el primer、eh, fin de semana que, que nos ofrece el mes de julio, y pues sigue lloviendo mucho por acá en la ciudad monstruo. Pues sí, entre que llueve y que no llueve, no más que este Tlaloc no se anima. Pero bueno, pues mientras eso sucede, en este viaje sonidero, el día de hoy tendremos pues como cada lunes. Mucho, mucha música es una de las características de este programa semanal, un programa radial. Y bueno, pues música,、eh, mucho dub. Ya saben que cada ocho días este, tratamos de siempre mostrarles, compartir con ustedes lo que va saliendo. Y bueno, pues hace ocho días ¿no? estábamos、eh, platicando acerca de compilación, la compilación número cuatro, me parece, de lo que saca Mare Base. Y también algo de ODG, i que también estábamos escuchando、eh, de manera libre. Y para no variar,、eh, pues hoy vamos a escuchar otro estreno de ODG i Prod. Ellos e、eh, s del proyecto、eh, Massive Dub Corporation, que es, es un tremendo, tremendo disco que lo pueden descargar de manera libre y también pueden donar. Algo que se hace llamar Time for the Boss. Massive Dub Corporation, nueve tracks. Y pues entramos directamente con él. Algo que hace con Tipa Irie. Fue lo primero que escuchamos a través del de viaje sonidero. El, el primer track de, de este 136. Que estaremos escuchando también este disco compilado más adelante, ¿no?、Y、pues no es compilado, es de alguien. Es, es de un s o l o Una producción.、Proyecto. Bueno, pues ya vamos a ver si. Vamos dando información y programando más música de este disco durante el programa, este 136. Pero además, tenemos información, ya saben,、eh, algunas problemáticas, voces de los pueblos, de los pueblos、eh, latinoamericanos o de los pueblos del mundo que están en alguna lucha por el agua, la tierra o por la vida. Entonces,、eh, al rato, tendremos algunos audios,、eh, estaremos comentando algunas noticias que surgieron durante la semana. También recomendaciones, ¿no? Porque este, este, esto no puede estar lleno de, de cosas malas, también hay cosas que se están haciendo. Entonces, recomendaciones, mucha música, la sección al Teonaguatili tradicional y además solo natural también. Que, a ver, ¿de qué no s estar hablando este, esta noche la comadrita de solo natural? Y hoy también tenemos entrega de d o b Sin Pasaporte, Mad Professor, desde la isla de Mallorca.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 Foundation, Foundation Champion Sound, Massive Dub Corporation out of France. In... Wow! r a m e o n champion sounds c a l l e Massive Dub Corporation Sound. Do it, Chavis. ask you to join t o o u r Yeah, Sound because it boom out and it does <laughs> have your boo yaga sound. Boom out and it does have your frying pan sound. Boom out and it does have your heat and sound. Yo fumo desde, desde antes del 68. ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo... a y u d e a cosechar y eso, pero en el Madrid, en Puerta de Hierro, a mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener.、Pero、estamos lo que se dice cosechando. Ahora la colgaremos, quitaremos las hojas grandes y la pasaremos ya al siguiente proceso que es el desecado. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas. Igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo. q u En e esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se a c e p t e el matrimonio entre homosexuales y no se a c e p t e el cultivo del cáñamo. Pero si、sí、es igual. En el año 94 o algo así, vino la Guardia Civil, me cortó mis plantas y me encontré con un juicio por cultivo ilícito y una petición fiscal de cinco años de cárcel. ¡Cinco años de cárcel! Lo que no me había pasado con Franco, que yo he sido siempre una peleona y una batalladora total, y lo lícito es lo que tú haces en tu privacidad. Hace muchos años que la conozco yo a ella, y le comenté que yo me tomaba, cuando tenía depresión, me mandó el médico una medicina para depresión, pero se lo dije que no me sentaba muy bien, y esto me ha venido mucho mejor. Si yo me fumo 10 porros al día tranquilamente, quiere decir que necesito de 8 a 12 gramos de marihuana al día. 10 gramos de media de marihuana al día, un año que tiene 365 días, quiere decir que yo necesito 4 kilos de marihuana al año. Toma,、Pero、estoy encantada de mis 65 años. Yo, como Neruda, confieso que he vivido. Ya son las 9. Préndete. No encuentro en la e s t a c i ó n No encuentro en la e s t a c i ó n No encuentro en la e s t a c i ó n www.reygeambulante.org ウッドスクワットの v i a j e s o n i d e o w w w r e a m b u l a n t e o r g ウ t ドスクワ s ト。マイティククリケット。ウッドフォーリー・リミックス。 Regresamos a este viaje sonidero, el número 136, y pues compartirles que este viaje sonidero se acerca a sus tres años de transmisiones casi ininterrumpidas. Este, pero acá estamos a través de viajesonidero www.reguiambulante.org, a quienes agradecemos porque nos hospedan en este espacio, ¿verdad? Exacto. Y para el cual, justo este, estamos ahora、eh, compartiendo con ustedes una、eh, petición. Y bueno, pues co comentarles justo que vienen los tres años y que algo hay que hacer para este aniversario. Pues sí. ¿Sí o no? Más adelante les vamos a compartir este, una campaña para que ustedes se mochen y ya les contaremos todo más adelante. Mientras hay que mandar un saludo al Mexican Stepper. Y hacer saludos si sigues despierto, bueno, pues. Bienvenido a este viaje sonidero, a este tu viaje sonidero, porque este compadre, pues ya, sa ya saben, es parte de este tradicional de todos los lunes con la aportación Tube sin Pasaporte, ahora desde España, ¿no? Sí, sí, sí. De la isla de Mallorca, al parecer. Algo de m a t Professor. Y a a s h a Ahí estuvo. Y bueno, pues no sé si. Podamos compartir información, si tenemos alguna recomendación. ¿Cómo se llama el disco que estábamos escuchando? Nomás para que la banda este, lo pueda descargar libremente, ¿no? A través de ODG.、Eh, i Es Time for the Boost de Massive Dub Corporation. Y esto último con lo que entramos es、eh, Get Out Fit,、eh, Mighty Cricket, algo de、eh, Roots Raid, algo que también se puede encontrar ahí en ODG i Prod. Y pues esto es. Un disco de remixes de Roots Raid, en el cual también incluye a Mexican Stepper con una, un remix. A ver si lo escuchamos al rato. Va. Pues compartirles nada más la información que sale el viernes pasado en torno a la comunidad de San Francisco x o c h i c u a u t l a allá en el Estado de México. Y que bueno, pues、eh, lanzan un comunicado fechado del viernes、eh, 3 de julio、eh, en el que denuncian las violaciones sistemáticas que desde el año ya hemos comentado aquí, 2007, pues se vienen dando en su comunidad、eh, por parte de los tres niveles de gobierno、eh, en, sobre inversiones inmobiliarias,、eh, mega infraestructura, minería, privatización y bueno, pues lo que ya conocemos.、Eh, Que van sobre los recursos naturales, y entonces pues lanzan un comunicado porque han seguido siendo hostigados、eh, durante todo este tiempo、eh, hasta el día de hoy, y denuncian dentro de muchas otras cosas, por ejemplo, el ecocidio、eh, que ha llevado la tala de miles de árboles、eh, por estos megaproyectos, la violación a los derechos humanos e indígenas.、Eh, En tratados ya no solo de México, sino tratados internacionales. Y por ejemplo, también、eh, pues、la incursión de gente extraña, de gente de las empresas, a pues, las tierras de estas personas. Y exigen entonces, ante estas problemáticas, la cancelación definitiva del proyecto carretero denominada Autopista t o l u c a n a u c a l p a n Y bueno, dentro de muchas otras exigencias. Pero bueno, básicamente es、eh, esa la exigencia, la cancelación de este megaproyecto. Y para eso están convocando, me parece, o no sé si fue este fin de semana, a un campamento. Habrá que darle información completa.、Eh, hay por ahí este, una información, justo que están, no sé si están convocando o, o ya convocaron y ya fue, a un campamento de resistencia para que la gente pueda acudir,、eh, campar en. En ese, en ese territorio donde actualmente bueno, pues tienen esta problemática. Pero、eh, vamos a ver si, si aquí viene esa convocatoria. A ver. La convocatoria se llamaba Alerta x o c h i q u a u t l a Sí, efectivamente así se llamaba la, la convocatoria.、Eh, bueno. Pues vamos a buscar la información completa y se las damos, pero ahí está y sigue la problemática desde 2007 hasta estamos, estamos en el año 2015. Y bueno, pues así como este pueblo, muchos otros pueblos siguen en esta,、eh, pues、en esta situación tan lamentable, pero que es、eh, algo de lo que podemos、eh, vivir cada día los habitantes de este planeta Tierra. Así que bueno, pues ahí está la información.、Eh, si alguien sabe sobre este campamento, si ya fue,、eh, si va a ser, me parece que va a ser, me parece que este campamento está、eh, por llevarse a cabo, pero bueno, ya、eh, habrá. Pondremos toda la información ahí en la página del Viaje Sonidero. Denle like si no le han dado like a este programa. Este, pues no sé, é c o m o ven? Ahí está la información de x o c h i c u aula. Compadrito, vamos con música. ¿Qué tal? Sí, vamos con algo de música. Y váyanse preparando porque en un ratito más ya viene、eh, la intervención de alguna nueva sec alguna sección que no es nueva, pero que si no la han escuchado, no le cambien. Vamos a escuchar algo de. Massey d u Corporation. Y Art X, la melódica de o n t h e g r a m From the End, están escuchando a través del viaje sonidero, no le cambien.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 Regresamos acá al viaje sonidero y, bueno, pues,、eh, para complementar la información que estábamos dando acerca de Xochicuauhtla y este comunicado que lanzan, bueno, pues, está、eh, Alerta a Xochicuauhtla que convocan al Campamento de Paz de la Digna Resistencia por la Defensa del Bosque Otomí y, bueno, pues, invitan a que se unan a la organización y a la realización de este festival.、Eh, Hay varias formas de poder ayudar. Hay una página que se llama frente de pueblosindígenas.org. Chequenla y ahí vienen las formas de cómo poder apoyar. Pero si ustedes quieren dar un taller, llevar a cabo alguna actividad cultural en, en el lugar, pues hay que comunicarse, ¿no? Hay que organizarse. Entonces, bueno, pues sí va a haber un campamento próximamente. No hay fecha, pero están en vías de organización. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuvo. Este, la información, y no sé si q u i、si、e r a s que comentemos esto. Hay un mapa este, que sale ahí en una revista, que no vamos a decir cuál. Una revista sobre los puntos este, de un barrio enigmático de la ciudad monstruo de los barrios de Tepito. Entonces, no sé si podamos ver la. Este, este mapa es un mapa que muestra este, los puntos así como、eh, que uno puede topar en, en este lugar ahí en Tepito, en la delegación este, Cuauhtémoc. Y este, entonces estamos buscando la página para decirles exactamente qué es lo que ustedes pueden encontrar. Pero bueno, dentro de las cosas que pueden encontrar, hay por ejemplo.、Eh, <coughs> Este, pues mucha piratería, ¿no? O sea, una de las características es que en este lugar pueden encontrar películas,、eh, perfumes, pueden encontrar de todo un poco. Y entonces, en este mapa nos da incluso algunas calles en las que podemos encontrar este, tal o cual necesidad que tengamos, ¿no? Según justo sea nuestra necesidad, lo que podemos encontrar, desde perfumes, ¿no? Hasta.、Eh, Lugares para encontrar películas más baratas, o lugares para encontrar ropa deportiva, o lugares para encontrar. Incluso pueden encontrar en este lugar chelas artesanales, ¿no, compadre? A ver, coméntale a la banda una recomendación a propósito. Una recomendación: hay un puesto de. Un negocio de chelas artesanales de muchas partes del mundo en la calle de Tenochtitlán. No sé si eso venga u b i c a d a en ese mapa, pero pues como bien lo dices, puedes encontrar casi de todo. Dentro del barrio, animales, ¿no? Dentro del mercado negro, también pues, puedes encontrar muchas cosas. Hay hasta una calle dedicada solo a, a los productos para las personas vigorexicas, así como también una calle dedicada para productos eróticos. De todo un poco en este mapa. De hecho, les vamos a dar el link, nomás así que quede como la. La anécdota de que hay un lugar en la ciudad mostró n u donde ustedes pueden encontrar infinidad de cosas que ni siquiera se pueden imaginar. Y decía algo así como el artículo: que si ustedes no le temen, pues cáiganle a este barrio, ¿no? Barrio, el famosísimo barrio Bravo de Tepito. La pura bandota. Saludos también a ellos, ¿no? Si es que nos escucha r l g i e n de por allá, un saludote. Y el mapa se llama Mapa Definitivo de Tepito. n、bueno, a d a m á s por si lo quieren este, buscar, así está la información. Compadres, vamos con música y regresamos porque ya viene la sección,、eh, la inter, la, una de las intervenciones、eh, extraterrestres, quién sabe, tal vez, en este viaje sonidero. Compadre, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a seguir escuchando. El disco de Massive t o p Corporation. Y esto con Charlie P. Conscious Dance. Lo están escuchando a través del viaje sonidero. No le c a m b i e n Me time, time when I got in the line, like this, I go be the right time because I rhyme tight, mash up the downs when I'm a chatting on t h e s o u n d of the high five, v i b e s I god. t sick of me n Regresamos a este viaje sonidero y, bueno, pues mucha música, mucha recomendación, mucha información también, hay que estar bien informados.、Eh, y también vamos a en, intentar en este、eh, siguiente segmento platicar con nuestros compadritos、eh, con quienes hacemos un enlace cada ocho días. Puede ser la sección del Teonahuatili o puede ser la sección solo natural. Vamos a ver quién contesta primero. A ver. ¿Quién está por allá? Compadrito, comadrita, ¿cómo están? Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, compadrito, ¿cómo están? Vamos a andar allá, v a n d a d e l viaje sonidero. Vientos, ¿qué tal por allá el viaje sonidero? ¿Cómo estamos? Bien, se escucha todo dar esta noche. Se escucha muy bien. Qué bueno. Pues seguimos aquí chameando, ¿verdad, compadrito? Para que eso pueda suceder. Para que no haya interrupciones. Si te das cuenta, compadrito, cada vez. De hecho, ya no hay comerciales. Ya no hay comerciales y ya no se corta. La verdad, suena cada vez mejor. Esta noche está sonando muy bien. Quintos. Por eso.、Pues sí. Por esos técnicos. De... <risa> pues sí, es, es un constante. Un constante. m Ahí n n n t t e e i i m o a en la página y en, y en el, digamos que las plataformas por las que se transmite, pero pues chido, Yaco, ¿cómo está? v i e n t o s acá descansando un poco después de la chamba. Saludo para toda la banda, compadre. Muy bien, y ahora de qué nos vas a hablar acá en el Teonaguatili. Bueno, pues creo que estoy en deuda con ustedes desde hace unas semanas. Nos habían pedido que. Habláramos un poco de. Ahora que estamos en temporada de lluvias, que por cierto, qué lluvias tan torrenciales están cayendo, que les habláramos un poco de los hongos que se han utilizado desde tiempos prehispánicos, desde mucho, mucho tiempo. Yo creo, compadre, no sé qué opines tú, que yo creo que ya esa práctica de los hongos ya no creo que sea de siglos, yo creo que ya es milenaria. ¿Cómo ves tú? No, pues es una práctica milenaria el consumo de, pues digamos que de todas las especies que se fueron encontrando los humanos en su recorrido. Y seguramente los hongos、eh, comestibles y los tóxicos y los alucinógenos también fueron parte de, de su dieta. Así es. Y pues bueno, esta noche quiero comenzar. Ya la vez pasada les había comentado de algunas plantas. Que son de diferentes familias y especies. Ahora quiero comentarles estas especies de hongos. Aquí en México hay muchísimas variedades de hongos. Los más conocidos, pues, son los que tienen silocina y silocibina. Como, pues, algunos les llaman pajaritos, otros les llaman. Bueno, son diferentes variedades, ¿no? Los pajaritos y los derrumbes. Los anisidros también son diferentes. Hay cerca de, de estos hongos que ponen, por decirlo así, que inducen a la conciencia, a elevar la conciencia a una realidad diferente. Hay cerca de 23 especies. Yo, la verdad, no conozco todas, pero pues he tenido la experiencia con alguna que otra. A ver,、y、coméntanos de, la... de uno en específico con el que hayas tenido contacto. El... Eh, ¿El Mazatecorum o el Aztecorum? El Aztecorum. El Aztecorum y también el Mazatecorum allá en Oaxaca, en San José del Pacífico. No he tenido oportunidad de probar. en... Por ejemplo, allá en t l a n i s c o dicen que también crecen unos. No, no he tenido oportunidad. Muy bien. Pero bueno, pasemos. ¿Quién usaba estos.? Hongos para, como dices, pues、eh, para comer hay gran variedad. Ya en unos minutos, en un ratito, la madrita de Solo Natural nos va a hablar de los comestibles. Ahorita yo les quiero platicar: ¿qué son los hongos, como dices, alucinógenos o, o mágicos? Se conocen desde hace mucho tiempo, estos que le llaman entéógenos, entre los cuales está el peyote, los hongos. ¿Qué quiere decir entéógeno? Que, etimológicamente hablando, quiere decir lo que tenemos adentro a Dios. Dios adentro, o estamos con Dios, o inspirado por la divinidad. Y así es, cuando uno ingiere estos hongos, pues pareciera que uno se acerca a los secretos de Dios, ¿no? Por llamarle así. Se revelan ante los ojos muchas, muchas cosas, y no solo ante los ojos, y lo que es más importante, ante nuestro interior, se abren muchas puertas que, pues si bien se pueden alcanzar con la meditación y otras prácticas, es más difícil que cuando ingerimos estas especies de hongos. Ya los mazatecos, muy antaño, los zapotecos, los chinantecas, los mijes, los mexicas, Pues ya los usaban, actualmente crecen en muchos estados.、Uh, a veces voy descubriendo en otros estados donde yo ni siquiera tenía conocimiento. Entre los cuales, pues está Oaxaca, están Morelos, en, en Jalisco también, en Veracruz también hay, en Chiapas. Me parece que también hay unos que crecen acá por el lado de los volcanes. Yo nunca he tenido oportunidad de ir. Aunque creo que usted, compadre, ha tenido oportunidad de ir acá del lado de Tetela, ¿no es cierto? Sí, sí, hemos tenido la oportunidad de ir por allá y también crecen unos muy, muy poderosos. Así es. Pues bueno, unos crecen, como ustedes saben, de donde se cayó la tierra, los famosísimos derrumbes. Otros crecen, pues, de la caquita de la vaca, ¿no? Del estiércol. Y así a lo largo y ancho del país, pues hay muchísimos. Yo les quiero dar una recomendación para los que practiquen este tipo de cosas o los que nunca lo han hecho: que no crean que el hongo va a curarlos nada más por ingerirlo. No, es una preparación muy minuciosa, minuciosa perdón, en la cual se debe de trabajar tanto el cuerpo como la mente, las emociones, todo eso ya debe ir uno muy preparado. Y no tomarlo a juego. No ir a querer ir a ver visiones. No dejarse llevar por cómo se ve todo. Y les quiero recomendar que cuando vayan, pues mínimo 5 días antes, abstengan de cualquier tipo de placer sexual. Que no consuman carne. Que hagan ejercicio. Y que no consuman químicos. Solo lo natural. Se preparen mucho. Y、Haciendo pues, el bueno, comercial, muy buen comercial para pues, la próxima、perfecto. sección, compadrito. Muy bien, pues sí. Oiga, hoy aprendimos u n a nueva definición de lo que pone. Eso a mí es lo que, una de las cosas que me llamaron la atención de, este, de esta explicación, compadrito. Te rifaste con esa, con esa definición. <risa> <risa> y bueno, pues、eh, es la temporada, es la época donde estos honguitos sagrados, yo creo que toda la, la comida es sagrada. Pero、eh, pues los que tienen efectos alucinógenos、eh, sobre nuestra conciencia.、Eh, y hay otros que bueno u e p solamente s son comestibles. Y como dice el compadrito, este, pues que todo sea natural y que lo que hagamos lo hagamos conscientes. Si hacemos una sopa de champiñón,、eh, pues hay que cocer primero el champiñón este, y luego ya se muele lo que se tenga que hacer. O unas setas, lo que se les antoje. Y si van a consumir de los otros hongos, pues bueno, también、eh, hay todo un camino, como decía el compadrito espiritual, hacia la transportación de estos eh, eh, hongos sagrados que nos transportan, ¿no? Justo que nos llevan hacia otros estados de la conciencia. ¿Cómo ve, compadrito? Muchas gracias, porque pues, hoy、sí. aprendimos mucho. Una última recomendación. Yo les recomiendo que los coman en su hábitat, en el lugar donde ellos crecen. Y que los consuman naturales.、Eh, sí, mucha banda los llega a consumir en miel y, o ya secos. Pero, pues así, más vivos, más frescos, es mucho mejor. Ahí está. Pues gracias, compadrito d e o n a g u a t i l i Hoy con esta recomendación. No,、pues, no, no, a o no, no, r o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, e o no, no, s o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n Nos escuchamos la próxima. Un saludo para esa banda de Tepito también que estaba, estaba escuchando que les mandan saludos. Le mando saludos al r o d r i c k de allá de Tepito. Ahí está el saludo. La sección de Teonaguatili. Gracias, compadre. Nos escuchamos en el próximo viaje sonidero. Ahora, pues, muchas gracias. Saludos a todos. Ahí estuvo la sección de Teonaguatili. Pues gracias a este compadrito. Nosotros seguimos acá en este viaje sonidero. 136, por cierto,、eh, a punto de celebrar los cuatro años de este viaje sonidero. a、ah, sí, no, no son cuatro. Son tres años. Tres, tres. ¡Música! a m ú s ¡Ya a i Thank you. オーソニーだよ、オーソニーだよ、オーソニーだよ、オ Viaje sonidero, el número 136, 136 programas, compadrito. Ya nos encaminamos al tercer año, al, ojalá, creo que sí va a haber festejo, ¿no? s e g u r o que, que sí. sí. Próximamente les estaremos anunciando dónde, cómo ando y dónde, dónde, cómo, cuándo y dónde. Para festejar Quizás. juntos. Quizás. Pues sí. Ojalá que sí, yo espero que sí se haga el festejo. Yo también. Este, y para lo cual, pues le estamos pidiendo su apoyo también, apoyo,、eh, pues unos pesos que se mochen para que este proyecto del viaje, para que este viaje siga caminando. Entonces, si alguien está interesado en colaborar económicamente、eh, con este proyecto para poder.、Eh, Pues、pagar u e e d s p cosas como la página web o como el hospedaje, ¿no? Y como estas cosas、eh, para que podamos sonar, ¿no? c a d lunes. Cada lunes a través de www.regambulante.org. Pues les pedimos su apoyo con unos pesos, unos euros, lo que se quieran mochar. Dólares, este, ahora que está quieran, bien caro. Lo que quieran. Lo que necesitamos pues, son los pesos para seguir continuando con, este, con esta transmisión. Y bueno, pues ahí está、eh, la convocatoria para que ustedes, si están interesados, a través de las redes sociales contáctense o a contacto arroba regambulante.org. p u n t o Ahí está. Muy buen anuncio. Necesario también. m o c h e s Vamos a estar publicando la imagen para que pues, ahí este, pa que se animen. la compartan y para que se animen a. También、colaborar. pueden, voy a,、eh, yo creo que van a poder poner,、eh, donar a través de PayPal para aquellos que se les facilite. Y va a haber varias opciones de cómo hacerlo para que no haya pretexto ni excusa. Que no haya q u esa no haya esa barrera, hay que apoyarnos también entre nosotros. ¿no? Oye, ¿y qué más, qué más sigue acá en Entrenos?、Eh, bueno, pues vamos a escuchar a、ah, Entrenos. <risa> este, bueno, nada no, más como anunciarles, adelantarles que ya viene el d u p sin pasaporte, así que no le cambien porque esto se va a poner bueno. Este, a ver qué nos, trajo, qué nos envió el Mexican Stepper en esta transmisión. Pero antes de eso, vamos a escuchar un audio este, sobre una problemática socioambiental, una problemática en la Sierra Norte de Puebla. Dicen: no queremos oro,、eh, queremos. v a a m o s a escuchar parte de, este, de esta pues, asamblea que se llevó a cabo allá a finales de junio、eh, sobre los proyectos de muerte en la Sierra Norte de Puebla y su impacto、eh, sobre los derechos humanos. Y bueno, pues、eh, vamos a escuchar parte de lo que pasó durante esta reunión de estos pobladores de la Sierra、eh, Norte de Puebla. Están escuchando el viaje sonidero. No le cambian. Compañeros, vamos entonces ya a dar paso a lo que nos reúne en este día. Tenemos con nosotros la presencia y la participación de compañeros de una organización que se llama Poder. Los compañeros. Se encuentran el día de hoy aquí para compartirnos los resultados de una investigación que ellos han estado realizando. En el 2011 empezamos a caminar cuando nos dimos cuenta que en la Sierra Norte estaba llegando gente a varias comunidades, a varios terrenos y sin ningún permiso estaban realizando algunas actividades. Como haciendo perforaciones en varios terrenos. Varios compañeros identificaron también que venía gente extranjera preguntando por tierras, preguntando por los lugares donde había agua. Las comunidades entonces nos pidieron a varias organizaciones que integramos el Consejo t i l l a t Lali investigar qué estaba pasando en la región. Y juntos empezamos a buscar. Más información. Fuimos a los lugares donde estaban llegando estas personas, preguntamos, buscamos información en internet, visitamos algunas oficinas de gobierno para investigar qué estaba sucediendo. Y fue así como nos fuimos dando cuenta de que había muchos proyectos de minería, de construcción de hidroeléctricas, de construcción de ciudades rurales y de. Eh, proyectos que quieren extraer petróleo y gas en la sierra norte de Puebla. Nos pusimos a buscar también qué consecuencias tenían estos proyectos, si estos proyectos nos iban a traer beneficio o iban a traer algún problema a las comunidades. Ya hemos tenido varias reuniones en donde hemos hablado de cuáles son las consecuencias de estos proyectos. Ya hemos platicado del daño. Que hacen a la salud los proyectos mineros a cielo abierto. Ya hemos platicado también del daño que hace a la madre tierra la minería a cielo abierto, de la muerte que traen para la tierra. Ya sabemos que si estos proyectos avanzan, nos traerían dolor, muerte, la necesidad de dejar las tierras, de buscar otros lugares para la vida. que se agotaría el agua y se contaminarían e las fuentes de agua. Ya hemos platicado de eso, compañeros, compañeras. Pero no habíamos platicado y no habíamos podido encontrar información sobre quiénes son las empresas que están construyendo estos proyectos. Quiénes son las personas que están poniendo el dinero para hacer estos proyectos de muerte en la Sierra Norte. Y esta información es difícil de encontrar. Esta información se nos ha ocultado, compañeros. 私のお仕事のお仕事のお仕事のお仕事 t e man o i m e r d i s u r d h man o imposter, s e o e p e but all h is it, the son o e people, the p e o e the p e o p o p l p o p t e people, l l e t t h o p l l e t h t the people, l l e t h t e p e p l e t h l l e the people, t o p e t h l the e p e o p l e the p e l e the people, the the people, t o p e people, the p e o o p e the p e e the the p e e l e the p e o p e the p e o p o p l e the people, t o p e the p the p e o the p h e the o p the p e o p e t e p e o p l the people, t e p e o scene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 Acá está l o m e r o chulo. Como dirían por ahí, la maletota. <risa> Oigan, y pues sí, justo tenemos lo chulo. Y el Mexican Stepper, el enviado eh, especial eh, allá en las Europas, corresponsal del dub sin pasaporte. Compadre, en su entrega número 00013. 15. ¿Entrega 15? 14, 14. 14. Entrega número 14, entonces, pues, préndale, compadritos, porque el Dub Sin Pasaporte va comenzando, ¿verdad, compadre? Pues sí, y hoy, al parecer, nos comparte、eh, música de Matt p r o f e s o r que se pudo captar por allá en un festival que se llamó One b a s e en la isla de Mallorca, y esto nos comenta, es parte del audio del segundo día de este festival. Y pues es、eh, algo de Mad Professor, f i t Aisha. Y también parte del de,、eh, show que dio Mexican Stepper en, esta,、pues、en este festival el pasado fin de semana. Así que pues vamos a escuchar esta entrega del Dub Sin Pasaporte número 14. Y pues gracias a Yasser por, por seguir eh, eh, mandando este material que va a quedar ahí como evidencia de, de su primer gira.、Eh, Que yo le llamo más una residencia, una gira residencia, por allá en las Europas, con medio año ya de estancia, y pues tocando en muchas ocasiones al lado de muchas、eh, personalidades del de reggae, del dub y del sound system. Así que un saludo y este es el d o b sin pasaporte, en la entrega número 14. Esto es el viaje sonidero, no le c a m b i e n ブランディウブラン2015やあれでパブロ。 This s the year 2015 section. First time played anywhere. Anywhere in Spain. Check this.、Right. Esta sección la pueden escuchar completa a partir del miércoles en www.regambulante.org Diagonal Radio. Top sin pasaporte. sin pasaporte puedes escuchar completo a d este material a partir del miércoles el del podcast del viaje número 136